¡Nos fuimos! Son las doce y el corillo bien al careno, ¡vamos! Un par de full de este noche, ¡vamos! ¡Estamos en son de Trippier!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 Y completa el baloteo Que la gata no Estamos esperando Dale hasta abajo Vamos al Todo el torillo Que en la pista esta me la está explotando Dale hasta abajo Vamos reggaetón, Hasta el piso de anilla Quien el coli improvisando Dale hasta abajo Un saludo a todos los hermanitos Que esta noche aquí me visitaron Gracias Puerto Rico Gary Yankee El Cangri Barrio Fino, espérenlo Lo que sigue. Coming soon. Eso es lo que sigue. Gracias, Puerto Rico. Los quiero mucho. El Kangri Gary Yankee, yo. Vamos a darle otra entonces a mi público.